Hola, hola, qué tal, cómo vamos, cómo estamos hoy Paraguay vive De vuelta por acá, otra vez Apasionante la realidad planetaria, global y en Argentina Apasionante a veces no tanto por lo bueno Sino por lo intenso Cómo nos exige, cómo nos nos fuerza la realidad a ser eh, resistentes coherentes para no perder la razón mantener el rumbo apechugar cuando viene la mala y siempre estar esperando la oportunidad para luchar hasta que vuelva la buena decíamos Paraguay vive vueltita número 50 después de un lapso de un viaje eh, planetario a lo que se dice y se llama el primer mundo, Estados Unidos. Hoy es 4 de mayo del año 2016, estamos en la retaguardia, Radio Online, trinchera viva que presta oídos, difunde y amplifica, voces que de común están calladas. Y acá, como botellitas con mensajes que se tiran al mar, llegan los mensajes. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, Una persona común, un hombre común que en un momento especial tomó una decisión Adoptar un rol, jugar un papel, ser proactivo a pesar del peligro, a pesar de las circunstancias Y como consiguió poner cara, rostro, nombres, apellidos a la historia oscura de la ESMA Y está Luciano Arruga, y está Franco Zárate, y también falta Diana Coleman. Y todo coincide, vulnerables, jóvenes, mujeres, sistemas injustos, muertes anónimas, que dejan de serlo porque alguien los busca. Y esto es, decíamos, Paraguay vive, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los miércoles de 19 a 20, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes de 14 a 22, creo. Tengo que volver a chequear la grilla, pero bueno, por lo pronto así es. Este, y así pasó, eh, así pasó este primero de mayo en la Argentina y así pasó un 29 de abril con el movimiento obrero organizado eh, haciendo un llamado de atención leve mesurado tranquilo pero este, hasta ese gesto de mesura que podría haber tenido otro tono por la realidad que estamos viviendo en Argentina mucho más rotundo, contundente molestó molestó a la derecha molesta a Macri, molesta a los macritos molesta que el pobre patalee en la razón y la fuerza de las bestias como dijo alguna vez el general Perón refiriéndose a la derecha argentina, conservadora recalcitrante, miliquera eclesiástica judicial establishment, financiera contrabandista evasiva ...a la hora de pagar los impuestos... ...no soporta... ...que el pobre tenga derechos... ...están de más... ...y antes de seguir... ...con, con esta reflexión... ...porque también quiero hacer algunos comentarios... ...sobre la realidad... En, ...que se está viviendo en Estados Unidos... ...respecto a estas primarias... ...que se están cerrando... Eh, ...en la cual... ...se está definiendo... Uh, el futuro político entre lo mal y lo peor pero antes de eso hoy se está llevando adelante lo que se llamaría un workshop un workshop es un, un lugar donde las empresas uh, sea de cualquier tipo o los profesionales muestran sus trabajos y los, ponen, y los, ponen, los disponen para la venta, para la transacción Es como una ronda de negocios Hoy en Parque Norte, la Fundación Libertad, con su presidente, Vargallosa, está rindiendo homenaje al virrey, al CIO, a Mauricio Macri. Vienen a felicitarlo y vienen a ver qué negocios hay para hacer en esta Argentina sin fronteras y sin protección indefensa vulnerable por eso le molesta al príncipe todopoderoso poderoso por la fuerza que le da la razón de las bestias no quiere mostrar un país descontrolado Y menos hoy. Vamos a hacer memoria. La Fundación Libertad, uno de los últimos actos políticos de injerencia en la Argentina que tuvo, fue eh, durante la, la marcha del campo que reunió 300.000 personas en Rosario, pidiendo la renuncia y, hablando y, y, y proponiendo la violencia, la acción directa contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese mismo momento y al unísono en la misma ciudad de Rosario estaba reunida en Asamblea General la Fundación Libertad que convocó a lo que se llamó la Alianza Transatlántica del neoliberalismo antipopulista. En aquel momento Aznar, el expresidente español, hizo de vocero y de guía Y marcó las pautas y tradujo la estrategia y la táctica para terminar con los gobiernos populistas y hacer de América Latina la tierra del latifundio y de la colonia. Tenemos que reconocer que lo vienen haciendo. Tenemos que reconocer que los 10, 12 o 15 años que llevamos en la patria grande de acciones liberadoras, se van desmoronando como castillos de naipe. Tenemos que reconocer que todos, cuando digo todos, digo los de arriba, los de abajo, pero especialmente de la mitad para abajo, estamos tristes, nos dan fórmulas desde el Estado que si la nafta está cara no carguemos nafta el mismo presidente de la nación Mauricio Macri haciendo gala y dejando explícito aquello que su padre denunció el problema con Mauricio es que no tiene corazón lo dijo su padre lo demuestran los hechos cuando Mauricio Macri dice bueno va a aumentar el gas póngase un pulovercito cuando en las escuelas donde los pibes iban a estudiar, hoy tienen que ir a comer, otra vez. Donde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con los mayores índices de inseguridad, donde una, hay una población indefensa en manos de los forajidos, se refugia en una base militar. ...para tener seguridad. Donde... ...sacó de la dieta... ...de los comedores escolares... ...que aún seguían funcionando... ...cualquier tipo de proteína animal. Y la única proteína que provee... ...es la, la que viene de los huevos... ...y la leche. Donde vemos... ...un trabajo constante... ...para destruir lo público comprando llave en mano el modelo norteamericano, de todo privatizado. Y el que puede, que lo pague, y el que no, que se ponga un garcito Y vale decir que esto es lo que nos toca, esto es lo que tenemos. Y a esto hay que hacerle frente. Volvieron los mercados del trueque... El peor eh, mal que tiene esta gente es que no tienen piedad. No dan posibilidad al rebusque. No dan posibilidad a que el que está por fuera tenga un rebusquecito, algo para ganarse un mango. Te cierran todas las puertas. Todas. No lo hacen porque no sepan. Lo hacen sabiendo perfectamente lo que están haciendo. Cuando decíamos... Allá lejos se hace tiempo, algo tan actual como que hay dos proyectos representados por dos mundos. Esta es la forma práctica de entenderlo. El mundo de los pocos dice que la Argentina ideal es la Argentina de 25 millones de habitantes. Hay 23 millones que están de más. Es la misma lógica que dice que un planeta con 7.300 millones de habitantes no es sustentable. Que la población mundial, para que este planeta siga siendo sustentable, tiene que ser de 4.000 millones. No es mentira. Lo estamos viendo. Y así como a veces decimos que para quienes no vivieron las dictaduras hay que hacer un ejercicio de imaginación, y uno intenta de todas las maneras posibles traducirlo y, y transmitir esa vivencia y, y cómo era y lo describe hasta, hasta, hasta el cansancio, no alcanza. Y nosotros, los de nuestra generación, que sí vivimos varias dictaduras, no conocimos el conservadurismo aquel de, de que las alpargatas y los gauchos tenían que andar descalzo y nunca por la vereda, porque eso era castigado. Estamos viviendo y estamos viendo el ayornamiento, el retorno de ese odio de clase acérrimo. No se están equivocando. El gobierno no hace las cosas porque no se da cuenta. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Es más, sabe tanto que hoy la misma Fundación Libertad que lo nominó para que sea el CIO regional para destruir a todos los pueblos de Latinoamérica y para partir la patria grande, está siendo premiado, premiado, congratulado en Parque Norte, por la misma Fundación Libertad, con los mismos personajes en la Argentina, y lo que no quiere recibir Macri hoy, es un desaire en el Congreso de la Nación, con la ley antidespidos. Son capaces de hacer cualquier cosa para que la votación hoy no salga. Están los jefes, el gerente se tiene que mostrar eficaz, se tiene que mostrar sin corazón, insensible. Como dicen ellos, hacer lo que hay que hacer, no importa el costo. Y bueno, y vamos a pasar antes de entrarle de lleno al tema Curuguaytí, que tenemos varias novedades. Un breve pantallazo de cómo es la política en Estados Unidos, porque Estados Unidos vende el faro de la democracia para derecha, izquierda, arriba, abajo, para todo el planeta. Y el, la realidad es que la democracia me tocó estar presente cuando se jugó la, la, la interna en Nueva York, que son muchos votos, donde ganó Hillary Clinton contra... Eh, Bernard Sanders, un, un señor eh, contestatario, bien de izquierda, eh, bien mayor también, que viene de aquellas luchas en pro de los afroamericanos, en pro de la igualdad con los negros, contra la, el racismo, contra la discriminación, contra eh, los, los, los, los abusos, contra los inmigrantes. Pero no, Hillary Clinton es la otra candidata demócrata también del mismo partido que está gobernando hoy con Obama, pero es más pro-sistema al punto tal de que el, el, uno de los empresarios que vendría a ser el presidente de la Unión Industrial Argentina, pero a nivel Norteamérica, imagínense la dimensión, salió a decir que es una buena candidata Hillary Clinton y que, que ellos estarían muy conformes, no así con Donald Trump. Y por otro lado, tenemos a Donald Trump. Donald Trump que ya no es un fenómeno. Donald Trump es una realidad donde una de dos, o hay una jugada maquiavélica para que sí o sí gane Hillary Clinton, o Donald Trump es un monstruo que se les escapó de las manos. Cuando digo se les escapó me refiero al establishment, al sistema. Donald Trump parte de un razonamiento básico. Él es uno de los grandes contribuyentes impositivos ...de acuerdo a su fortuna... ...declarada... ...por lo tanto el tipo hizo un razonamiento... ...dijo... ...yo le pago el dinero a los políticos... ...y ellos hacen y me cobran cada vez más impuestos... ...el lema de su campaña política... ...es bajar... ...36% los impuestos a las riquezas... ...directamente... ...y también directamente... ...él dice a quién se dirige... ...él define a su público y a sus votantes... ...como los ignorantes... Aquellos que no, se, que no están informados, esos ciudadanos comunes de a pie que se levantan todos los días a trabajar y que lo único que quieren es que su dinero le rinda, que no haya inmigrantes que les quiten el trabajo y que no tenga que estar pagando con sus impuestos ni salud ni escolaridad de los que vienen de afuera a robar la riqueza de Estados Unidos. Con ese simple discurso, el tipo al día de hoy se quedó con el Partido Republicano. Hoy día, a como viene perfilada la campaña, el año próximo habrá dos contendientes. Por un lado Hillary Clinton y por el otro lado Donald Trump. Y mientras tanto, un, un pincelazo de la vida común. Acá viste que cuando hacemos, acá tenemos el, el, el sistema de, de internas, Eh, abiertas y simultáneas y obligatorias, eso hace que cada uno vaya y vote por un partido y ese mismo día se definen todas las internas quiénes van a ser los candidatos. O Allá sea, en Estados Unidos no. Vos Una vez que votaste por los republicanos tenés que seguir votando por los republicanos y si votaste por los demócratas tenés que seguir votando por los demócratas. ¿Por qué? Porque así es la ley electoral. Y si vos el año pasado votaste por los republicanos y hoy querés votar por los demócratas tenés que llenar un formulario presentarlo a la justicia electoral con un año de anticipación y ahí recién la justicia electoral te va a dar permiso para para que te inscribas en el Partido Demócrata, lo cual no te garantiza que votes. Así es el sistema democrático norteamericano. ¿Qué hicieron para vaciar de interés en la población común, la interna? Hay un equipo de béisbol que se llama Los Rangers, que convoca como si fuera River, Boca, Racing e Independiente, todos los equipos, o sea, es una pasión de Estados Unidos ese equipo. Y el mismo día que se hacían las, las votaciones, Hicieron un mega acto con los Rangers que convocó a gente de todo Estados Unidos y por supuesto de todo Nueva York. Así que bueno, así funciona la democracia, esto es lo que tenemos. Mientras la Fundación Libertad le da condecoraciones a su pichón, este, nosotros acá desde la retaguardia seguimos tirando botellitas con mensajes al mar y sin más vamos a ir con apenas un cachito del institucional de Curuguaytí y después vamos al estado de situación. Este es un recorte de los momentos cruciales donde se fueron vidas y donde se llevó adelante eh, una de las partes más dramáticas de esta masacre programada. Y las novedades en el cual eh, hay sentados en el banquillo de los acusados nada más que campesinos, pareciera ser que los campesinos mataron a sus compañeros y también a seis policías. Esta masacre dejó un saldo de 11 campesinos este, muertos y seis policías. En lo cual, también vale aclararlo y decirlo, cada vez más queda a la luz de esto que esto no fue un tiroteo entre personas que estaban en una toma y policías que fueron a desalojarlo. Esto fue premeditado, esto fue planificado y cada día quedan a la luz cuestiones que hacen más. A lo criminal, en lo cual uno de los ejes podría ser el subcomisario Herben Lovera, el primer muerto en esta masacre, muerto que eh, la fiscalía y luego la policía intenta hacer aparecer como asesinado por balas de los campesinos y luego las pruebas forenses, testimoniales, documentales y periciales demuestran que fue asesinado por balas de la propia policía que vinieron desde el costado, no desde el frente y no desde atrás. Justo en el interciso de su chaleco antibalas. Entonces acá tomamos como eje que la masacre de Curuguaytí esconde varios crímenes atroces, en los cuales aparece la complicidad de un juez, el apoyo, sostén de la fiscal, la Policía Nacional de Paraguay, que puso a disposición más de 300 hombres, helicópteros, patrulleros, y Por sobre todo, la complicidad y la confabulación para mandarlo al muere a Erben Lovera. Esto quedó... ya es público. Antes lo que lo sabían eran pocos y murieron. Vidal Vega fue uno de ellos. Lescano fue primero y después Vidal Vega. A quienes se le llamaba el documento viviente de la masacre de Curuguaytí. Mandados a matar por los sicarios. Ya se sabe lo que pasó en Curuguaytí, pero lo que pasó deja al descubierto una trama mafiosa, crímenes, contrabando, latifundio, prevaricato, complicidad del Estado y hoy día sigue dando vuelta al carrusel con un juicio arbitrario y absurdo denunciaron por falso testimonio al forense Pablo Lemir la decisión se tomó este viernes en la audiencia pública sobre el caso Curu Haití. quieren que se investigue si dijo la verdad o mintió en su declaración ante el tribunal el senador liberal Luis Alberto Wagner explicó que la noche del 15 de junio del 2012, Lemir le dijo a todos los policías murieron producto del impacto de balas de grueso calibre. Agregó que incluso les mostró los proyectiles extraídos de los cuerpos de los efectivos. Sin embargo, ante el tribunal, el forense afirmó que los seis policías fallecieron por disparos de escopetas de calibre 12 y 28 y un revólver calibre 38. Incluso sacó una bolsa que contenía cuatro balines esféricos que sostuvo que extrajo del cuerpo del subcomisario Herben Lovera. Las placas desaparecieron. El otro aspecto cuestionado durante la audiencia fue la constante pérdida de pruebas por parte de la Fiscalía. Las últimas evidencias en extraviarse fueron las placas hechas a los fallecidos. Esto se supo cuando la defensa solicitó que fueran exhibidas y la actuaria volvió con las manos vacías. Se perdieron, dijo. Ante esta circunstancia, los abogados pidieron que se hiciera... Una autopsia a los cuerpos, pero el Ministerio Público y el Tribunal se negaron de forma rotunda. La audiencia se desarrolló en la mañana en la bicameral del Congreso. Después, la ex-relatora de las Naciones Unidas, Rosa María Ortiz, habló sobre el caso Curuguaytí en el programa radial eh, Made in Paraguay de Radio Nianduti y entre otras cosas dijo explicó que en el mes de junio venció el, vence el plazo que tiene Paraguay para responder sobre el caso Curuguay ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, específicamente sobre dos recomendaciones hechas por Alemania y Estados Unidos. Garantizar el cumplimiento objetivo e imparcial del juicio del caso y conformar una comisión independiente para apoyar a la justicia a esclarecerlo. Este plazo empezó a correr a inicios del año cuando Paraguay pidió prórroga al Consejo luego de haber presentado su informe periódico este órgano está conformado por unos 47 estados que se turnan para recibir informes permanentes sobre la situación en los distintos países Este y bueno y esas son algunas novedades pero vamos a el, el, el reporte 1 ya no tenemos tiempo vamos directo con el número 2 que es muy interesante porque otra de las novedades es que al abogado defensor, como hicieron con los abogados defensores anteriores, el tribunal los va aleccionando y disciplinando y sacándolos de la cancha. Los dos abogados anteriores directamente los mandaron a, a juicio para quitarles la matrícula y que no pudieran ejercer más mediante falsas acusaciones. Y esta vez, ¿a quién le toca? Le toca al abogado Amelio Cisco, que por actuar en defensa de los ya por adelantado condenados que están en juicio... Este, y, y sostener el debido proceso, fue multado por el tribunal Sí, Camilo, Gustavo eh, estoy con el doctor Pablo Aguayo le sancionaron nuevamente al abogado eh, Amelio Sisco eh, tiene que pagar una multa eh, doctor Pablo Aguayo Sí, una eh, una sanción en virtud de los incidentes de la culminación de la última audiencia, eh, en virtud del artículo 114 y otra disposiciones del Código Procesal Penal, le declaran litigante temerario, litigante de mala fe y este, por ejercicio abusivo del derecho, además de la sanción de 110 multas equivalente a 7 millones de guaraníes al abogado Amelio Cisco -Doroy. Esto independientemente de una multa que ya anteriormente se había impuesto... También, ¿verdad? Eh, obviamente que la, la resolución del tribunal eh, todavía este, es pasible de, de recurso para que se pueda quedar firme. ¿Y cómo interpretan ustedes una persecución? ¿Está bien? ¿Está mal? No, ocurre que el tribunal, el tribunal últimamente ha tomado eh, medidas sumamente enervantes, antipáticas, que producen eh, mucho roce y escosor en el ámbito del desarrollo del juicio. Por ejemplo, este no quieren que, o sea, que, que, que solamente el público que asiste se sienta en el lado izquierdo y no en el lado derecho hacia donde están los fiscales, por ejemplo. Eh, dividen a, dividen a, a, a concurrentes al juicio en de primera clase y de segunda. También prohíben que el público se sienta o tome asiento en la primera fila, que también nuevamente produce una división entre asistentes de primera y de segunda. Y ese tipo de medidas antipáticas, además de restringir el acceso, eh, solamente durante, la, durante las pausas, durante los recesos, pueden ingresar nuevos ciudadanos interesados en asistir a la, a la audiencia. Y ese tipo de medidas son los que finalmente están colmando eh, de la, la paciencia de, de los de lo que hacemos la defensa, además de, de, de las limitaciones y restricciones que se hacen a la, a la defensa. Entonces, un conjunto de cosas que este, generó, diríamos, la, la, la impaciencia del colega Cisco y que concluye con una sanción que es una lamentable advertencia. Una lamentable forma de, de, de decirle a, a, a la ciudadanía que al campesino, al excluido, al pobre, eh, no hay que defenderlo. El doctor Pablo Aguayo, uno de los abogados defensores en el caso Curubatú, destaca también que... El doctor Cisco no quiso escuchar la decisión del tribunal de sentencia, por lo que abandonó la sala de juicio orales. Por hoy culmina el juicio oral y público Caso Curugato y un solo testimonio esta mañana en tribunal. Hasta luego. Hasta luego. Así se juega, amigos, compañeros, compañeras. Ese es el derecho que vamos a tener en Argentina. Por eso siempre insistimos, Paraguay es la vanguardia de la opresión. Ahí se están jugando... Ahí se están jugando todas las cartas. Ahí eh, la derecha conservadora, latifundista, contrabandista, neoliberal, represiva, eh, se muestra tal cual es, sin ningún tapujo. Eh, a ver, exceso, exceso en la defensa. Exceso en la defensa. Por ejemplo, acabamos de leer que el, uno de los forenses que examinó los cuerpos de los policías, mostró en el momento de, la, de, de hacer la, la necropsia esa las, los, los, las balas y él mismo declaró que eran balas de grueso calibre, que no eran de los policías, que no eran de los campesinos. Ahora, a la hora de volver a declarar en el juicio... Dice que las balas que le encontró eran balines de 12, 28 y un revólver calibre 38. Cuando la defensa dice, pero escúcheme, usted está acusando a mis defendidos de haber sido los homicidas, muéstreme las pruebas, tráigame las placas radiográficas y pasa este absurdo, viene la secretaria del juzgado y dice, se perdieron. No hay más razón. ¿Cómo se ejerce una defensa? ¿Cómo se ejerce una defensa si desde el mismo tribunal oral que tiene que dar legitimidad? ¿Cuál es el argumento a esgrimir? Cuando tenés que defender a alguien que se lo acusa de varios homicidios y no se te muestran las pruebas por las cuales se lo acusan. Y volvamos al, revolver, al famoso revólver calibre 38 que en el programa anterior eh, que estuvimos aquí lo, lo, lo hablamos y escuchamos los testimonios. Ese revólver calibre 38 era propiedad del guardia de seguridad del sereno de la familia Riquelme que recién el día 16 de mayo después de la masacre se presenta y denuncia que se lo habían robado. Esa misma arma aparece Dos veces en la escena de la matanza de los campesinos. Una vez bajo el cuerpo de Espínola, que es uno de los primeros campesinos que matan, y después bajo otro compañero que estaba de espaldas y el revólver, o sea, aparece dos veces el mismo revólver. Esa misma bala que mató campesinos, ahora dicen que lo mató a Erwin Lovera. Y ellos saben que no es así. A Erwin Lovera lo mandaron a matar. A Erben Lobera se la tenían jurada. Ese es el kit de la cuestión. Fue el chivo expiatorio para generar esta masacre. Esto no es un tema de toma de tierras y desalojo que se fue de las manos. Esto encierra un escándalo, un crimen monstruoso Donde se ejecutó a los campesinos heridos levantándolos de los pelos a plena luz del día. Donde se los dejó tirados en zanjas esperando que se murieran desangrados. Esa es la justicia que viene para Argentina. Bueno, y como decíamos, vamos a escuchar porque después hubo, hubo un cura que se animó, un curita, Un curite que le dijo en la cara a Cartes las cosas, le cantó las 40, como decimos por acá, vamos a escuchar un poquito a los corales, con el temita ese muy simpático que dice Jesucristo subversivo. Ojko jebre, ja jej pełni, a eu ojko jej ubekłe. Ja o fama jepe los cesares, pero de los faraones. Pero a ma lepe es, a fariseos, nie moñaré. Ciecha emma, bo jej se cuera, oj mnie dech o ujebun. Y a te cober, se jaranndo y cual bien. A guerra to jecar con a Cristo yuca pare, a guerra to jeje dar con a Cristo yuca Oj, u jure i kotesara i pe, jest taj sufrimiento, pues. U mnie kargueta y te, mamotiko picoñe cumplida. Rekuru su cuerpo grima, a euro wata, by jure. Pobre Cristo, go u nieburo, oye, są La intriga, la injusticia Ojalá no te chupé Le insurgente, subversivo O guerrillero Oye, culpable. Hay po' haber pane Ante un mundo paredón Hay po' haber pane, Ante un mundo paredón Así es, chamigo, como viene la mano Así es la cosa, che. Eh, En eso estamos, y, y yo siempre digo, viste, que acá los porteños somos medio nariz parada, viste, nos creemos que somos el ombligo del mundo, viste, nosotros la tenemos clarusa, somos los más combativos, nosotros tuvimos a Perón, nosotros tomamos el de devoto, eh, que, que, que, nosotros tuvimos la década ganada, eh, eh, van a atrás, van a... Pero sabe qué pasa? Hay que resistir en Paraguay. ...hay que resistir en Paraguay... ...te estoy dando la prueba... ...vos acá vas patalías y tenés cámara, ...tenés jueces, tenés algún fiscal que te va a escuchar... ...tenés gente que te va a acompañar... ...ahora, cuando vos estás en un juicio... ...te están acusando de que asesinaste... ...a seis policías... ...y no te muestran ni las placas ni la prueba... ...de cómo los mataste... ...y hasta los mismos policías te están diciendo... ...no, a este lo mataron desde el costado... ...no de frente... ...y pedí la prueba... ...y cuando decís que se presente la prueba viene el encargado de la ley de la seguridad jurídica de un país y te dice se perdió y encima te pongo una multa por exceso en la defensa así que atento muchachos y como para que sepamos de qué, cómo piensa esta gente, porque esto, esto no es tema del Paraguay, esto es un, esto es un tema que, que viene, que también es un trazo grueso que está presente en la Fundación Libertad que está en la Fundación FAES de Aznar, que está en los republicanos de Trump, que está, que está en la CIA, que está en el Pentágono, que está en las grandes empresas, que está en los negocios irrestrictos, que está en los ministros que te dicen y bueno, si la nasta está cara, no cargues. Y, y tenés un presidente que te dice si te voy a aumentar el gas, y si se hace frío, ponete un pulovercito. Eh, y tenés otro ministro de transporte y te dice, que son 800 pesos? ¿Por qué ese mal nacido no sabe lo que vivir con 7000 pesos? por mes porque hay gente que vive si llega a tener los 7 mil pesos por mes y estos degenerados te dicen en la cara y que son 800 pesos y para que veamos de qué se trata como ellos conciben los derechos humanos vamos a un ramalazo de, del paraguay que siempre decimos es un buen muestreo porque es literal vamos a escuchar al, al ex general morel dentro de la sociedad y dentro del equipo de prensa de paraguay Acá tenemos, que, tenemos un gran problema con el tema de sea, EPP, acá, que sabemos que son todos malandrines, pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera, y quieren y tiene 200 abogados comunistas y que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Y, y tu derecho humano, o de tus hijos o de tus nietos, no tienen derecho humano. Acá, una de las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 los PP y a los sinvergüenza, vamos a un caso concreto, eh, no sé cuál será tu opinión, pero eh, el caso de los siete policías desarmados que fueron eh, cobardemente asesinados, creo que ahora ya es el tema de derechos humanos, no que ya eran buenitos nomás luego y, y que pues, falta decir que ellos se suicidaron y se murieron por eso, suicidio colectivo. Así es, así piensan, esos son los dinosaurios vivos. Hoy están reunidos los que son un poquito más atildados, perfumes caros, trajes de 10.000 dólares, zapatos de 5.000 dólares. Otro tema, tabacos caros. Pero son la misma cara de esto, ¿eh? no, no, no, te, no te vas a confundir. Y sigamos con lo que pasa en Paraguay. Campesinos amenazan con realizar invasiones masivas a cultivos de soja. Invasiones de propiedades con cultivos de soja serán realizadas tras la actual movilización en el caso de no conseguirse la condonación total de las deudas y de dejarse de lado el impuesto a la SOI y de dejarse de cobrar el impuesto a las soja amenazó el dirigente Dios del Benítez durante un mitin en el microcentro de Paraguay los ojeros nos sacan de nuestras tierras nosotros tenemos derechos y vamos a expulsar a todos los ojeros eso significa la ocupación masiva de tierras en todo el país mucha tierra mala vida hay para recuperar exclamó eufórico Dios del Benítez hermano del controvertido dirigente del Frente Guazú Elvio Benítez de la zona de San Pedro en su discurso Entre otras cosas, Benítez anunció que tras la movilización la lucha se trasladará al campo y en forma de convicciones vecinales para dar batalla. El anuncio se dio cuando todavía los dirigentes campesinos seguían analizando con sus asesores el ofrecimiento del Estado para la reestructuración de sus deudas a 10 años de plazo, con 4 años de gracia y 6% de interés. Negociación que se vio truncada a raíz del fracaso de la negociación de los cooperativistas con el Ejecutivo. Por otra parte, el dirigente Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, también amenazó ayer que si el El sector no obtiene respuesta por parte del gobierno, tal y como ellos entienden que será la solución para la deuda de los pequeños productores, endurecerán la medida de fuerza con cierre de rutas, toma de instituciones del Estado en diferentes puntos del país. A su vez, tras regresar los campesinos, se encontraron con Elvio Benítez, quien con un discurso eh, eufórico dijo reiteradamente, endilgó de ladrón, narcotraficante y bandido número uno, entre otros apelativos al presidente de la República, Horacio Cartes. Chaque bandido, apatema, roí y na, que no se, no se tranquilicen, más que tomen las maletas y se corran del Paraguay, grito. El manifestante destacó que la lucha campesina actual es por la democratización del país y que los golpes de Estado actualmente ya no se hacen con militares. Los verdaderos golpistas son quienes organizan el poder judicial aliado con los dueños de la prensa. Ellos son los que moldean la cabeza de la gente con críticas falsas, mentiras, propagandas para ir creando las condiciones y que se pueda producir un golpe de Estado. Así sacaron a Fernando Lugo y ahora la quieren sacar a Dilma del Brasil. Otra cosa, se pronunció un cura en, en Paraguay y esto tuvo mucha, mucha repercusión, Eh, feligreses expresarán apoyo a cura que pide renuncia de cartes lejos de poner un punto final al tema el comunicado del obispo de encarnación francisco pistile que desautoriza al sacerdote aurelio martínez por haber instado recientemente a los campesinos movilizados a pedir la renuncia del presidente horacio cartes porque está de balde en el gobierno el hecho genera más polémica la situación desemboca ahora en una manifestación a favor del padre en la mañana a las 8 de la mañana frente a la patria. ...parroquia San Juan Bautista de Yataí ⁇ Departamento de Itapúa, Martínez fue denunciado por el diputado colorado Walters Arms en medio de un video que proyectó durante la sesión de la Cámara Baja el jueves último que capta el momento en que el cura expresaba que el pueblo paraguayo tiene que pedirle la renuncia a Cartes porque está de balde en el gobierno. Es hora de que se dé cuenta de que no hace nada y todo lo que hace es para mal. Sus expresiones fueron ante un grupo de agricultores de la zona que acompañaban la movilización a favor de la condonación de las deudas que adquirieron de de crédito agrícola de habilitación y del banco de fomento. Las manifestaciones campesinas duraron tres semanas y tuvieron epicentro en Asunción. El cura pidió a los campesinos que no se dejen que no se dejen joder ni se dejen engañar por los explotadores del país. La lucha debe seguir hasta que consigan sus pedidos y si no consiguen declaramos guerra y sin derramar sangre que renuncie Cartes, remarcó Martínez, fue uno de los 12 curas católicos que se habían pronunciado en 2012 en contra de juicio político Fernando Lugo. Entonces, ellos habían firmado un documento brindándole su apoyo al obispo que habían tildado el juicio político de golpe parlamentario. El diputado colorado cuestionó ante la plenaria la actitud del sacerdote, a quien acusó de desviar su camino y solicitó a la Conferencia Episcopal Paraguaya que lo vuelva a encaminar a la vida pastoral y que le haga callar la boca. También expresó que es obligación de la Iglesia rezar por los gobernantes y por las autoridades civiles y eclesiales. Aclaró que la oración, papapá, pa, pa, pa, pa, o sea... Malo, malo, malo, cura, cura, cura, dice que Cartes es contrabandista, narco y se tiene que ir. ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó lo que tiene que pasar. Y ahora vamos a escuchar un chiquiringiringi de, de, de Molotov. <coughs> La policía me está... Na, na, na, na. Paso en falso, así representando Artillería pesada, Bueno, así, así es ese temita muy lindo Bueno, y antes de irnos del Paraguay Para entrar con la, la info de Abuelas de Plaza de Mayo Recibimos un comunicado Ante la actual crisis de la educación pública en Paraguay, esto es así, actualmente en Paraguay eh, miles y miles de estudiantes de escuelas secundarias están haciendo tomas pacíficas y ocupación de los centros de estudio, de las escuelas, a raíz de eh, los reiterados casos de corrupción que lleva adelante la Ministra de Educación. Entonces dice así, desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES, expresamos cuánto sigue. En primer lugar, nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros y compañeras del Colegio República Argentina que decidieron realizar esta medida de fuerza ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades ministeriales. En segundo lugar, a nuestro criterio, la Ministra de Educación, Marta Lafuente, representa una gestión de falta de transparencia en el manejo del dinero público, el autoritarismo en todos los estamentos del Ministerio, donde solo persiguen las organizaciones estudiantiles, en vez de promover la participación real y no mesas de diálogo, donde no se define nada. Así también, denunciamos que dicha autoridad no cumplió con los compromisos establecidos el año pasado, o se han cumplido a medias las precariedades en la infraestructura de los colegios cada vez peor La inversión en la educación es la más baja en la región y en cuanto a la calidad es considerado nuestro sistema educativo como el peor del mundo. En tercer lugar, los argumentos anteriores son suficientes para apelar a la conciencia de la sociedad sobre el pésimo sistema educativo vigente, donde su principal rectora no reúne los requisitos necesarios y por ello exigimos su inmediata renuncia al cargo y adelantamos que no asistiremos a ninguna reunión con esta señora. En cuarto lugar, convocamos a movilización permanente en todos los colegios de la República, lograr la renuncia o destitución de la misma. Además, solicitamos a los tres poderes del Estado un compromiso real y serio para lograr revertir la actual desidia de la educación paraguaya. Finalmente, anunciamos que participaremos en el día de mañana en una manifestación frente al Congreso Nacional a partir de las 9 horas para exigir el voto censura del Senado a la Ministra y que a partir del lunes 9 de mayo estamos instando a un paro indefinido en los colegios a nivel país hasta conquistar nuestras demandas que en todo el país retumbe, que caiga la fuente que caiga la corrupción y no los colegios bueno, eso dicen los chicos que están haciendo una lucha la verdad, ejemplar en Paraguay Una, una maravilla, estos chicos, porque son pacíficos, porque la tienen clara, porque no, no, no, son, no son gritones, no, no, no son consignas vacías. Este, lo que están hablando guarda una razonabilidad total y absoluta. Este, y decimos así, hoy declara Rosa Rosinblit, vicepresidenta de Abuelas, y su nieto en el juicio Riva. Hoy, miércoles 4 de mayo, declara la vicepresidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roy Simblit en el juicio de privación ilegítima de la libertad de su hijo Pat de su hija Patricia Simblit y de su yerno José Manuel Pérez Rojo en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, Riva. A las 10 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín tomó el testimonio de Mariana Pérez primera hija del matrimonio y querellante en este juicio representado por Pablo Yonto. A continuación será el turno de Rosa patrocinada por el equipo jurídico de Abuelas, integrado por los doctores Alan Yud, Carolina Villela y Pablo Lachener. En La Riva, un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea en la zona de oeste del Conurbano funcionó, funcionó un centro clandestino de detención en el que Patricia y José Manuel permanecieron en cautiverio entre octubre y noviembre de 1978. Los imputados en este juicio son tres exmiembros de esa fuerza. El entonces jefe de Estado Mayor General del Arma, Omar Rodríguez Rubens Grafinia, el ex jefe de la Arriba, Luis Tomás. Trillo y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez, condenado en 2005 por la apropiación del segundo hijo de Rosenblit y Rojo, nacido en la ESMA y restituido en el año 2000. El tribunal está compuesto por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral, María Claudia Morghese, quienes llevan a cabo las audiencias en su sede de la calle Pueyrredón 3734 del Partido Bonaerense de San Martín. Las audiencias son orales y públicas, quienes quieran pueden asistir presentando su DNI. Esperamos que nos sigan acompañando en este proceso para exigir memoria, verdad y justicia para nuestros hijos e hijas desaparecidos por el terrorismo de Estado. Y también tenemos un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, que esto es este, una nueva fase donde ya el apoyo deje de ser este, simbólico y pase a ser efectivo. Eh, hay que dirigirse a www.abuelas.org.ar, donaciones, donación, y así es el tema, estamos pidiendo, ¿por qué? Porque son múltiples las tareas que desarrolla la asociación y tenemos que seguir cumpliéndolas. Y bueno, y sin más, creo que ya no fuimos ni, ni a pesar de vosé ni nada, ¿no? Ni nada, ni, ni un poquito y no fuimos, y ya está. Y gracias, gracias Nati, gracias la Retaguardia, gracias. <tose>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 Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz Donde tu felicidad no nami a los demás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 De quien daño nos hizo, una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás, donde tu felicidad no daña los